Sí, está prendido. <ríe> sí, para apagarlo. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de A Sangre Viva. Recuerden que estamos completamente en vivo por radiocartón.com. Como todos los lunes a partir de las 7 de la tarde, si ustedes también están sufriendo por este maldito calor, este, bienvenidos sean al este planeta Tierra en el cual ya nos queda muy poquito de él. Afortunadamente, este, probablemente cada vez seamos menos, ojalá. Eh, necesitamos, necesitamos esa esa Hay películas, ¿no?, sobre esto que se llaman La Purga, ¿no? Como cuántas películas son de La Purga? Como unas 10. ¿Cuántas van? Y todas hablan de eso, ¿no? Así como de que... Bueno, no sé, nunca he visto ni una, pero según yo tendrían que hablar como de una especie de limpieza. Pero según eso ahí es como más de cometer crímenes, ¿no? De que te dan 24 horas para comer, cometer cualquier tipo de crimen y, y ya, ¿no? Algo así, ajá. Pero más bien la purga en cuestión de limpia de... Creo que sí somos demasiados ya en el planeta y... Y esto está mal, esto está mal, este, pero bueno, ni modo, así queríamos este seguir existiendo, pues ahora nos tenemos que aguantar hasta que dejemos de hacerlo. Y bueno, eh, gracias a todos ustedes por, por escucharnos, por compartir las publicaciones, por compartir y sugerir los podcasts, por seguirnos semana a semana, por seguirnos también este, ya sea fuera de tiempo pero escuchando los podcasts que aparecen en RadioCartón.com, ya saben pueden entrar ahí en la página cualquier, en cualquier momento y pueden checar el podcast de, es, de este programa que... Probablemente estará a partir de mañana y de todos los demás, los anteriores, los demás 168 programas, así como también pueden checar los podcasts de todos los demás programas que ocurren aquí en radiocartón.com. Entonces, ya saben, ahí entran y, y cuando pasan a la sección de podcast, aparece la imagen de todos y cada uno de los programas que pasan aquí en, en la radio y ahí pueden checar eh, el audio directamente en la página o ya sea que lo descarguen también para tenerlos ahí como ahora todo el mundo que dice estoy haciendo cualquier otra cosa y me pongo un podcast y me cago de risa y estoy haciendo algo ¿no? entonces pues así puede funcionar ¿no? y en este caso pues tiene varias opciones dentro de una misma página ¿no? hay varios programas ¿no? hay una cosa este super super este eh, que será educadora y entretenida que le llaman a sangre viva que es como este programa Y bueno, el día de hoy este, tenemos unas poquitas efemérides y sobre todo... Eh comentar que el tema del de día de hoy ¿no? o que el programa del día de hoy está dedicado especialmente al tema del silencio, ¿no? el significado del silencio, ¿no? lo, lo bueno que hay de él eh, quizá una perspectiva que probablemente no todo el mundo piensa respecto al silencio, ¿no? que luego hay quien cree que eh, el silencio es, eh, es una especie de mala ausencia de palabras ¿no? o que es una especie de vacío completamente ¿no? o que simplemente es una Así llanamente es una cosa mala, ¿no? El silencio, pero no, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? El silencio tiene sus beneficios, ¿no? Ahora, ahora. También, ¿qué tan grande puede ser el silencio? Este, depende, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, tanto apreciarlo como incluso podríamos decir que el silencio se produce, ¿no? No solamente es que se deja de hacer sonido, más bien el, el silencio también se produce, ¿no? Entonces, de eso eh, les leeremos, ¿no? De este fantástico libro que se llama La Significación del Silencio de Luis Villoro, vamos a leerles algo de esto, tendremos unas poquitas efemérides, tenemos algo de música también, y bueno, para arrancar, eh, Este, el día de hoy quería comentarles que, por ejemplo, un día eh, como, como hoy, 9 de, 9 de mayo, ¿verdad? Ay, así como, así, ah, ¿verdad? Este ups. Eh, que, que un día como hoy, 9 de mayo. Pero de 1605, ¿no? Afortunadamente, en 1605, ¿no? Se publicaba la primera parte de el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, ¿no? Del grandísimo mítico y destacadísimo autor Miguel de Cervantes Saavedra. O sea, hace 417 años, se, no, no, sí, hace 417 años se publicaba la primera parte del Quijote. Afortunadamente, ¿no? Y es algo eh, increíble, ¿no? O sea, hay quienes este, se jactan de haberlo leído ¿no? Com completo ¿no? y jamás haber tocado un, un libro en su vida, quien se jacta de haberlo leído y jamás haber tocado ese libro en su vida, ¿no? Hay quienes también que lo ha leído todo y en realidad no sabe que pues son que estén partes, ¿no? Eh, hay quien este, se lee un resumen y dice ya, con eso, ¿no? no pasa nada o quien, este pues no conoce más obras aparte del Quijote de, de, de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? O sea, que no se ha leído la cuestión dramatúrgica de, del autor, ¿no? también, eh, pero importantísimo y relevante dentro de la historia de la literatura en especial, obviamente, de la cuestión eh, pues pues en el idioma español, ¿no? ¿Qué? Uh, esperen. Y bueno, este, ahí en eh, la primera efeméride del día de hoy tenemos también que un 9 de mayo, pero de 1860, nace el autor escocés eh, James Matthew Barry, mejor conocido, o sea, como, como novelista y dramaturgo, pero, pero de él podemos eh, rescatar, ¿no? Principalmente que eh, pues es el creador del personaje de Peter Pan, ¿no? También. Mítico personaje utilizado en caricaturas, utilizado en películas, utilizado en todo tipo de referencias, hay en cuestión psicológica, ¿no? esto que llaman el síndrome de Peter Pan, ¿no? también. O sea, hay un montón, un montón de cosas para las cuales ha sido utilizada la, la figura de este personaje, ¿no? Entonces, afortunadamente, este. la tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos también que. Un 9 de mayo, pero de 1948, nace Polo Corbela, baterista de Los Abuelos de la Nada, ¿no? que el otro día escuchaba aquí a Carlos tararear y cantar la canción de Mil Horas, que sí la vamos a poner el día de hoy, por cierto. Y tenemos también, hablando de músicos, ¿no? que un 9 de mayo, o sea, un día como hoy, eh, nace David Gahan. ¿no? Que es el vocalista de, de Pitch Mode Que creo que siempre ha sido el vocalista Hoy me preguntaba Y sin buscar en internet ni nada Aparte de que pues, eh, es buena banda Pero no soy, no soy fan de, de Pitch Mode Y me preguntaba si ha tenido Cambios en su alineación Probablemente sí, ¿no? yo, yo pensaría ¿no? así de, de, de primera que, que no, pero ojalá, ojalá este dure más tiempo esta banda. Y eh, como última efeméride del día de hoy, 9 de mayo, ¿no? resulta ser ¿no? que por la, el tipo de escritura ¿no? del katakana y el jiragana, ¿no? de lo que es el, el mes y el día, ¿no? Es que hoy en Japón, oficialmente, no, por una petición de Toei Animation, ¿no? Eh, se nombra hoy el día este pues nacional, por así decirlo, de Goku, ¿no? en Japón. Pero que pues obviamente, obviamente, por ser Goku lo tomamos como el día mundial o universal, ¿no? en el universo, ¿no? al menos del universo, del universo cinco, ¿no? Este, es el día de Goku, ¿no? Segu seg según el eh, pues es que ganó. Entonces, o sea, es, puede, puede ir, pueden tomar el nombre que quieran, ¿no? Porque ganaron el torneo, ¿no? Entonces, pues este... Exacto, ¿no? Pero además también, pues, puede teletransportar a Goku al universo que quiera, güey. O sea, comprobado que, que lo puede hacer, ¿no? Y si no, en algún momento lo hará, porque es Goku. Pues sí, solamente yo creo que ahí Es una cuestión de poder, pero insisto Poder que en, en algún momento Podría alcanzar Goku, exacto Ya se ha visto, se ha visto, exacto Exacto, y este Y pues estas son las efemérides Que tenemos el día de hoy ¿no? Este, Excelentes efemérides Este eh, no, es que es eh, eh, eh, lo que comentaba al principio, ¿no? Que el silencio no solamente es, es dejar de, de, de hacer ruido, no solamente es dejar de hablar, ¿no? Sino también el silencio se construye, el silencio se hace, ¿no? O sea, quizá tienes, quizá tienes preparado un discurso, quizá tienes preparado un texto, ¿no? Hay algo que quieres decir, pero, pero, que... Entendiendo, ¿no? entendiendo la naturaleza y la función y el alcance del silencio esto que quieres decir va a llegar a un punto ¿sí? en el que interrumpes el sonido para crear este silencio ¿no? que alza todo lo que acabas de decir ¿no? o lo termina de, de redondear o lo construye ¿no? o da pie a que lo, que, a que lo siguiente que digas Entre con otro tono, entre con cierto énfasis, ¿no? De, cambies completamente de, de. de lo que estabas diciendo, ¿no? Eh, imagina que cuando una persona en, en un escenario, ¿no? está generando un, un soliloquio o está generando un monólogo, ¿no? Entonces. Eh, o, o está haciendo radio. Este. Y entonces está diciendo algo, ¿no? Y luego sigue. ¿no? Ajá. Exacto. Por ejemplo, ahora. ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí. Ajá, no sé qué dijiste, pero sí. Este, es más dos. Eh, pero hablando de eso, ¿no? Y hablando de que la gente luego cree que el silencio es nada, este, pues resulta ese ser que hay unos señores que se hacen llamar los abuelos de la nada, ¿no? Y eh, um, Y ojalá, ojalá alguien dijera, este, he completado mil horas de silencio, ¿no? Entonces para celebrarlo pusiera esta canción que se llama Mil Horas, ¿no? Los Abuelos de la Nada. Entonces vamos a escuchar esta canción y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCartón.com Hace te... frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve alrededor Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, oza, sos una estrella Una estrella roja que todos se imaginan Si te preguntan Vos no me conocías, no no. Te tengo un cocete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. ¡Ah! Pero con la lluvia no. no. Con la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco estás mojado ya no te quiero ah, ah, ah. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas mil horas como un perro Y cuando llegaste me me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Cuando los griegos definieron al hombre, lo llamaron Sun Logon Egon, lo que en su acepción primitiva no significa animal racional, sino animal provisto de la palabra. La palabra, en efecto, es patrimonio que el hombre no comparte con ninguna otra criatura. El mundo humano llega hasta donde alcanza el lenguaje y este no, estaría, no sería nuestro mundo si no se conformara a las significaciones que el lenguaje le presta. Para estudiar el lenguaje, muchos filósofos suelen partir de la proposición y limitar el habla al lenguaje predicativo, conforme a las reglas lógicas y provistas de significaciones invariables. Todo lo que tuviera sentido podría ser traducible a este lenguaje. Así se tiende a reducir la esfera de la significación a la del lenguaje discursivo. Cualquier otra forma de expresión solo significaría en la medida en que pudiera transportarse a ese lenguaje. Pero para explicar, La palabra discursiva es menester admitir una posibilidad previa de la existencia, la posibilidad de comprender el mundo en torno, aludiendo a él significativamente. Y en esta referencia significante al mundo, entorno es anterior al lenguaje predicativo. Se encuentra ya en la percepción, en la conducta práctica, en el gesto. No necesito de palabras para significar. Cualquier conducta dirigida al mundo puede hacerlo. Por ello, dirá Heidegger, que las significaciones no resultan de las palabras, las preceden. A las significaciones les brotan palabras, lejos de que a esas que se llaman palabras se las provea de significaciones. El lenguaje discursivo es solo una de las actualizaciones de una actitud significativa previa que Heidegger llama el habla, La mímica y la danza, la música, el canto y la poesía son modos del habla y, como veremos, también lo es el silencio. Posibilidad originaria del habla es tanto el decir como el callar, escribe Heidegger. Entre esos dos extremos se tenderá toda forma de lenguaje. Podemos preguntar, ¿qué relación guardan estos dos términos en el seno del lenguaje? En particular, Si el silencio es ausencia de palabra, ¿cómo puede ser una posibilidad del habla? No pretendemos resolver aquí esos difíciles problemas. Tan solo expondremos algunas reflexiones, provisionales aún, que ayudarán, esperamos, a mejorar lo que planteamos. Dirijámonos primero eh, toda nuestra atención a la palabra discursiva. Como todo lenguaje, las palabras discursivas intentan designar el mundo circundante. ¿En qué medida el designarlo lo altera? Antes del discurso estamos en contacto directo con las cosas, las experimentamos y manejamos, nos conmovemos con ellas o en ellas actuamos, pero siempre necesitamos de su presencia. Sin el lenguaje no podríamos referirnos al mundo en su ausencia. Con la palabra aparece la posibilidad de desprendernos de las cosas y de referirnos a ellas sin contar con su actual existencia. La palabra pone a distancia las cosas y a la vez mantiene nuestra referencia a ellas. Según Bundt y su escuela, habría que colocar el inicio del lenguaje en el momento en el que el hombre no acierta a aprender una cosa para manejarla y se limita a señalarla. La indicación supliría el acto fallido de prensión e iniciaría el lenguaje. Trato de agarrar algo, pero por alguna causa... Noto que está fuera de mi alcance, entonces lo indico, primero con el dedo, luego con un sonido articulado que reemplaza el objeto in, in, inmanejable. Se ha descubierto, en efecto, que en muchas lenguas primitivas las primeras palabras fueron demostrativas. La palabra brutaria ha sido un intento fallido de manejo, supliría la presencia inmediata del objeto con la simple referencia a él. Con ese intento se abre una posibilidad, exclusiva del hombre, de poseer las cosas de un modo más sutil que la aprehensión, poseerlas en figura, por medio de un signo que las mantenga ante la conciencia como términos de referencia. Al vincular un fonema con un objeto, podemos dirigirnos a este en su ausencia. El fonema indica primero el objeto, como el, obje como el gesto del dedo o índice, pero luego, y este es el paso decisivo, Toma sus veces, lo suplanta, entonces se ha convertido en símbolo. La función simbólica, esto es, la posibilidad de referirnos a las cosas por medio de signos que las suplan, constituye la esencia del lenguaje discursivo. Gracias a ella puede el hombre aludir al mundo entero sin estar obligado a sufrir su presencia. Y esta posibilidad solo pertenece al hombre Muchos animales pueden asociar objetos determinadas palabras Mas las utilizan como señales de la presencia de esos objetos No como símbolos que las suplan Vinculan dos hechos distantes de su campo perceptivo Igual que los perros de Pavlov asocian el sonido de la campana a la presencia de alimento Esta cosa de Pavlov un día me la voy a traer para leerla Y van, van a ver que, que la humanidad tiene... Eh, es un antes y después de Pablo y no porque él haya y no porque él haya inventado algo ¿no? más bien sino porque él expuso la manera en, en la cual eh, realmente actuamos ante las cosas y, y la manera en la que reaccionamos ante un montón de ellas ¿no? esta cuestión del condicionamiento pero ya habrá más programas entonces siempre un hecho existe Siempre un hecho existe y remite a otro igualmente existente. es señal, no símbolo del otro, observemos cómo reacciona un perro al escuchar el nombre de su amo. De inmediato para las orejas, olfatea el aire, alerta para buscar a, al amo. El fonema está asociado a la presencia del amo, a los olores y formas que lo acompañan. Es en último término, un elemento más en el complejo de cualidades ligadas habitualmente con la percepción del cuerpo del amo. El perro vincula un fonema con un contenido olfativo y visual, no comprende una palabra, lo asocia. Es probable que también que el hombre pase primero del lenguaje por una fase semejante, pero después la rebasa, el fonema se convierte entonces en símbolo, Si en una, conversa en una conversación menciona el nombre de Sócrates, a nadie se le ocurriría buscarlo por el cuarto. La palabra no funge aquí, aunque a veces, en un uso circunstancial, pueda asumir esa función como un fonema asociado a una presencia, sino como un signo colocado en un lugar de allá. Comprender, un símbolo, quiere decir poder referirnos a un objeto sin tener necesidad de percibirlo. El símbolo representa la cosa, literalmente, provee una presencia que suplanta a otra, tal cual como el ejemplo de si hablamos del sol, no necesito tener el sol aquí a un lado, que aunque parece ahorita que se siente aquí, ¿no? no o sea, el hablar del sol genera una imagen, ¿no? que representa no este astro no que está en constante fusión nuclear, no, y que hace no, que ahorita todos nos estemos derritiendo, no como, como, como pues, asquerosas paletas de hielo, ¿no? pero al, al mencionar el sol ¿no? no necesitamos tenerlo aquí aunque parezca que sí de ahí la función libertadora de la palabra gracias a ella tuvo el hombre aquello de que el animal carecía el poder de referirse a las cosas sin estar esclavizado a percibirlas de comprender el mundo sin tener que vivirlo personalmente el hombre con la palabra creó un instrumento para sustituir el mundo vivido y poder manejarlo en figura Por eso, el ideal del lenguaje discursivo sería suplir las cosas de modo tan perfecto que la estructura de las palabras correspondiera a la estructura de las cosas que reemplaza. Un lenguaje de ese tipo es la meta regulativa de todo lenguaje discursivo coherente. El lenguaje proposicional, ha dicho Wittgenstein, es una figura o un modelo de la realidad. El lenguaje figura el mundo en el sentido de traducir en una estructura de signos una estructura de objetos. Wittgenstein nos da un símil. El lenguaje reemplaza la realidad al modo como la notación musical sustituye a una sinfonía, y las irregularidades de las rayas del disco gramofónico sustituyen una y otra. La estructura entera de la sinfonía queda traducida en la partitura y en las ondulaciones físicas del disco, por otras estructuras, cada figura o, o, modela, cada estructura figura o modela la otra, pero no nos dejemos engañar por el símil, esta capacidad figurativa del lenguaje no debe entenderse como si cada palabra duplicara un rasgo de la realidad, No es la lengua una especie de dibujo o imitación de las cosas, más bien hay que pensar en dos formaciones paralelas, la de los signos lingüísticos y la de la realidad, que pueden traducirse entre sí según reglas determinadas, pero ninguna de las cuales copia a la otra Se trataría de la proyección de una formación en la otra, en el sentido en que los matemáticos emplean esa palabra. Cualquier forma geométrica puede figurarse en signos algebraicos y a la inversa. Cualquier ecuación puede proyectarse en una figura geométrica. Y, y creo que todos lo hemos hecho. ¿eh? Para hacerlo, basta conocer las reglas específicas que regulan esa proyección. Pero no podemos decir que los componentes de la ecuación copien o dibujen los elementos de la forma espacial, sino más bien que la estructura del álgebra es convertible en la de la geometría y viceversa. Así también el lenguaje sería una proyección de la realidad que... Al figurarla en una estructura distinta podría reemplazarla y la lógica sería el conjunto de reglas que rigen esa proyección. Un lenguaje alógico no podría pues figurar la realidad. Y ahorita que menciona precisamente la cuestión primero de la música, de las matemáticas. ¿no? Eh, un compa este, me, me comentaba de cómo uno de sus conocidos, uno de sus tíos o alguien así... Eh, pues te, Pertenecen como a una familia en donde muchas personas este, han estudiado o son músicos, ¿no? Pero esta persona estudió matemáticas porque eh, quizá al principio no, no, no, no contemplaba muy bien eh, la percepción de la, de la música, ¿no? En cuestiones de sonidos y las notas y esto, pero, pero, entendiendo, ¿no? que la música ¿no? puede ser representada en, en signos ¿no? y que el, las, la, las matemáticas también son representadas en signos ¿no? que pues, son estos números ¿no? que son una cuestión imaginaria pues, entonces, esta persona aprende, ¿no? Aprende música, ¿no? A cuestión de la lectura de partituras, a la cuestión de la, de la, de cómo tocar algo, ¿no? Aprende todo esto precisamente por las matemáticas, ¿no? No necesariamente porque haya tenido al principio una percepción artística, ¿no? De lo que es la, la cuestión musical, sino que a través de las matemáticas él entiende la música, ¿no? Esta persona y es completamente lógico, ¿no? Entonces, pues, este, así es como... Como, como suceden las cosas eh, en este otro espacio de la realidad ¿no? que también podemos llamar el silencio, ¿no? Y ya leeremos este, más, más sobre este libro llamado La significación del silencio, del autor Luis Villoro, pero para ello pasaremos a la segunda canción, ¿no? Y ahorita haciendo la referencia... ¡Oh! Es el mismo, pero me lo cambiaron. Este, haciendo la referencia a que... <risa> haciendo la referencia a que este, esta persona que estudió matemáticas de repente comienza a entender toda la cuestión de la música, porque pues matemáticas es música y música es matemáticas, ¿no? Eh, este él, es como si él mismo se dijera trata de ponerte en mis zapatos ¿no? entonces vamos a escuchar esto de pitch mode que se llama eh, walking on my shoes ¿no? y vamos a escuchar esto en radio Com y regresamos con más de sangre viva Looking for a clearer conscience Peace of mind after what I've been through And before we talk of any repentance Try walking in my shoes Try walking in my shoes You stumble in my footsteps Try walking in my shoes It won't try walking in my shoes Try walking in my shoes I do. But before you come to any conclusions, try walking in my shoes. Try walking in my shoes. You stumble in my footsteps. Keep the same. Way. Para cumplir con su fin, un lenguaje discursivo de debería estar constituido de significaciones invariables y objetivas, de tal modo que el, eh, que el interlocutor pueda en todo momento proyectar con exactitud la misma realidad que ese lenguaje haya figurado. O sea, se sé que cuando el lenguaje está bien utilizado, ¿no?, O sea, en, en toda su capacidad, ¿no? en, en todas sus diferentes modalidades, ¿no? se puede llegar a ser realmente claro con lo que se quiere decir y independientemente de, de que el interlocutor este, mm, quizá pueda tener como un sesgo, ¿no? de todos modos se puede recurrir al mismo lenguaje ¿no? para eh, pasar esos obstáculos dentro de la comunicación. ¿no? Se supone. Ninguna lengua existente cumple por supuesto con ese ideal ¿por qué? porque precisamente es una cosa ideal pero bueno pero todas en la medida en que son instrumentos para figurar y comunicar la realidad tienden a él los lógicos modernos han tratado de indicar las características de una lengua ideal en ella no habría lugar para las vacilaciones significativas que dependen de las circunstancias cambiantes de la experiencia personal Las palabras del lenguaje cotidiano que Russell llama egocéntricas y Husserl habla como ocasionales, tales como yo, tú, aquí, ahora, esto, aquello, deberían descartarse, pues hacen referencia a contenidos de experiencia variable con cada individuo y por lo tanto, incapaces de ser comprendidos sin esa experiencia. Pero algo ahí muy curioso, ¿no? Es, por ejemplo, que, que todos los lenguajes tienen esa clase de cosas, pero. Aquí en México cuando decimos eh, ahorita, ¿no? O luego. Y que temporalmente, ¿no? Esta clase de expresiones, pues, eh, parecieran no, no ser nada claras nunca, ¿no? Pero las seguimos utilizando porque luego existe este, este, este constructo y este convenio social de que cuando decimos ahorita, ¿no? Dependiendo del tono, dependiendo del gesto con el que se diga ahorita o ahorita, ¿no? Es, significan, ¿no? este o representan diferentes cantidades de tiempo, ¿no? Una cuestión puede ser imperativa, ¿no? Otra cuestión puede ser como, como más relajada, como, como, como de despecho, de desprecio, de, de desdén, de ah, ahorita, ¿no? Eh, entonces, si bien es cierto que existen algunas palabras que pueden no ser específicamente claras dentro de su uso eh, en el, como lenguaje para la comunicación Aún así, aún así, eh, pues habrá cuáles eh, si se puedan seguir utilizando, ¿no? Eh, por lo mismo, o sea, porque culturalmente habrá palabras que se utilizan de alguna manera en la que pues es claro, ¿no? El, el hecho de, de lo que significa, ¿no? De alguna manera. Asombroso es siempre lo insólito, es decir, lo que solo se da una vez y no sabemos. ¿Cómo ni cuándo puede repetirse? Asombroso es lo que no hay, lo inesperado y regular. El nombre permite reconocer cualquier objeto. Nombrar algo es identificarlo con otro fenómeno que ya ha aparecido y, a la vez, poder reconocer sus ulteriores apariciones. La recognición elimina la alteración absoluta, la singularidad de lo insólito y convierte en habitual el mundo en entorno. Además, en cada nombre están ligadas ciertas notas fijas y excluidas otras. Nombrar es, pues, proyectar el objeto en una estructura lógica que determina las cualidades que sean compatibles con él, por ello, elimina las posibilidades inusitadas e imprevisibles. En suma, un lenguaje discursivo perfecto para poder figurar y comunicar la realidad con exactitud tendría que prescindir de la perspectiva personal del, del observador, pero para ello habría de hacer abstracciones de la presencia de las cosas con todas sus notas vividas, así como de su carácter insólito y singular, porque el lenguaje discursivo no habla de un mundo vivido, sino de un mundo representado. Por él sé que el sol que cada día se levanta es siempre el mismo e eh, irradia en toda hora una luz semejante. Pero en mi mundo vivido, anterior al discurso, ese disco luminoso es nuevo cada día y cobra momentos, en momentos fulgores de esplendor inesperado. El lenguaje discursivo encubre más... Mas no elimina la extrañeza del mundo, ni suprime la capacidad de asombro. Debajo de las palabras, las cosas siguen siendo singulares e imprevistas. Todo puede ser novedoso, aún lo más cotidiano. ¿Hay algo más extraño que el suave tintineo de una copa de cristal corriente entre las manos? ¿Hay algo más sorprendente que la lengua de fuego que surge de pronto vivaz en la estufa cotidiana? cualquiera puede ser a la vez algo habitual representable en el discurso y una presencia viva e, irre, e irrepresentable y ambos caracteres no se contradicen porque dependen de la actitud con que se depende de la actitud con la que se con la que lo signifiquemos en el mundo y en el entorno y de la forma que hablamos y empleamos para expresarlo como decía ahorita mismo, ¿no? Podemos utilizar una palabra que puede no ser específicamente clara dentro del lenguaje, pero de la manera en la que es utilizada, eh, digamos que, que adquiere un peso, adquiere un, un, un, un, una significación, un significado ¿no? y representa alguna cosa en específico. ¿no? Cuando alguien dice eh, luego ¿no? este, o, o que luego agregas un luego, luego, ¿no? es El primero es como de después y no sabemos cuánto tiempo después, ¿no? Pero el otro es luego, luego, ¿no? Es como rápido, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esta? A mí me recuerda, por ejemplo, en la cuestión de los, de los kanjis en japonés, que tienes una figura, ¿no? Un, una especie de ideograma y que cuando lo repites, ¿no? Este genera otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el, el kanji que dibujan y que es un árbol, ¿no? Y que luego hacen dos y significa un jardín y luego hacen como tres y luego ya es un bosque, ¿no? Entonces, esta clase de cosas es más o menos también... Eh, pasa en otros, en otros idiomas, ¿no? Y pasa en otros, en otras modalidades del lenguaje, ¿no? también. El mundo está escrito en lenguaje matemático, decía Galileo. Es cierto, la estructura total del universo podría proyectarse en unas cuantas fórmulas, en una breve estructura simbólica que la figurara adecuadamente. Esos símbolos se encerrarían Todo lo que del mundo pudiera predicarse objetivamente los, los signos que llenan una pequeña libreta Supliendo la presencia del universo Tal sería el ideal de la ciencia Bueno, vamos a pasar a, este, a otra canción eh, Pero no sin antes comentarles que El día de hoy vamos a regalar este libro llamado Divinas palabras del de autor Ramón del Valle Inclán, esto es una tragicomedia de aldea, si nos dice. Eh, ah, maldito sea. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Ah, esto me sigue sacando de. De aquí. Que porque. Ok, entonces este, les comentaba: el día de hoy vamos a regalar este libro que se llama Divinas Palabras, del autor Ramón del Valle Inclán. Es una tragedia del. Eh, bueno, está subtitulada como tra Tragicomedia de Aldea. Entonces, eso es lo que vamos a regalar el día de hoy. Obviamente, es una obra de teatro. Entonces, hablando, ¿no? Hablando de estas cuestiones de la significación de las palabras, ¿no? De cómo todas ellas también de alguna manera vienen ¿no? y viajan y, y luego recurren al silencio para este, volcarse con más significado para, para tener un peso para generar otra mm, línea otra velocidad de comunicación ¿no? entonces seguiremos hablando del silencio y vamos a escuchar esto que se llama Enjoy the Silence, también de Depeche Mode porque hoy es, hoy es cumpleaños de David Gahan, ¿no? el vocalista de Depeche Mode entonces vamos a escuchar esto en RadioCartón.com y regresamos con un poco más de sangre viva para eh, pues casi casi cerrar ya el programa Enjoy the silence si te lees eso primero no necesitas ver ni siquiera eso pues no por eso cuando luego alguien dice ay es que están bien carísimas las plataformas y eso que pues sí pero en internet también te puedes leer gratis los cómics y el cómic está más completo porque es el original no y viene la historia completa este cine Ajá, tiene mejor dibujo, tiene, tiene mejores tramas, por cierto, ¿no? Este, ahí no, ahí no te estás preguntando eh, ni estás renegando porque fue casteado no sé quién diablos, ¿no? O sea, es el cómic y... Lo, lo, ajá, y los haces en tu cabeza, güey, ¿no? Exacto, o sea, empiezas a leer y te crees Iron Fist y te sueltas este, puñetazos a la pared, ¿no? Y, y luego este, te crees Luke Cage y este... Y, y no, mejor no voy a decir, pero bueno, este... Um, Sí, estamos hablando de esa, esa película ahorita que está en la controversia, ¿no? Llamada Doctor Strange. En, ¿cómo? en, el, en el multiverso de la locura. Eh, fíjate que le, le, le sobra mucho nombre, ¿sabes? Eh Es que sí la usa. O sea, sí, y de hecho, de hecho, ¿Ah? esa el, el, el que lo use. Si es, sí es una referencia a Marvel Zombies, sí así tal cual, pero hay banda que, que, el, que no lo toma como eso, pues ¿no? lo toman como de ay, güey, pues está usando su propio cadáver para hacer otras cosas. Es como de eh, sí, pero si sí, sí es la apariencia que tiene el, el, el Doctor Strange de Malware Zombies, entonces este, eh, vayan, vayan, la neta, está eh, solo que vayan al de Tulsa, que es el más barato, eh, eh, la neta güey cuesta 60 pesos la entrada aquí ajá o sea es la más barata pensando en que luego te vas a, a por por eso por eso la semana pasada agradecí a, a Cinépolis por ser clasista ¿no? y tener diferentes precios en diferentes lados pensando que de otros lugares no tienes dinero para pagarlo y es verdad pero es como de pues de, de irme a una sala ¿no? o sea es que eso, o sea la diferencia entre, entre salas es como es que tiene la misma calidad de sonido tienen una pantalla, vas a comer las mismas cosas, ¿no? Entonces, solo porque no es más más más grande, pero no necesita ser más más más grande. Simplemente pues es más grande que la pantalla de tu casa y con eso debería estar bien. <risa> pero pues, pues también busquen la opción más barata, pues, ¿no? tu casa. Ajá, ahora que si vas a la pantalla macro, bueno, pues obviamente si sí es otra cosa, pero no deja de ser una pantalla más más grande, que es que es cuatro pantallas normales de cine pegadas, pero pues eso okay. qué. Ajá. O sea, la trama oh. va a ser la misma, entonces la figura es la misma. Pero bueno, este No, no, no, no. Batman. Batman. Mil de diez. Este lomo plateado. Este Cod y así. Este como eh, super bofeado. Ese, ese bofeado, sí. De, de tanto pelea. Tum tum <risas> Gracias este, Entonces el día de hoy Hablando de la cuestión de las palabras Y del silencio, vamos a regalar esta obra de teatro Que se llama Divinas Palabras De Ramón Clán, ¿no? que es una, Bueno, está subtitulada como Tragicomedia de aldea ¿no? Entonces esto es lo que vamos a regalar el día de hoy La pregunta es muy, muy, muy sencilla ¿No? Y de hecho es así como que ni, ni, ni necesidad de buscarlas, ¿no? Este, más bien solo pensar en ello, ¿no? La pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana, como todas las semanas que tenemos el libro de regalo, la pregunta es muy sencilla. Y es destacarlos. Dinos, ¿cuáles son tus cinco palabras favoritas? O sea, las que digas... La gente a mí cuando me conoce sabe que estas son las cinco palabras que no pueden faltar dentro de mi discurso, ¿no? De cuando yo hablo, estas son las cinco palabras que creo que más utilizo o son las que más me gustan, ¿no? Y ya con eso, este, se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, díganos en un comentario, aquí en uno de los videos que fueron cortados y luego reposteados y así este, de aquí de la transmisión del día de hoy, porque resulta ser que Facebook quiere alegar que este, no tenemos los derechos de, de la música y no sé qué, pero tenemos derecho a ponerla, porque pues es música, ¿y qué te importa Facebook? Pero bueno, eh, mándenos también un mensaje directo a la página de Facebook, eh, hablando de este, de a sangre viva, ponen ahí tiene el buscador a sangre viva todo pegado y aparece la página en Facebook o entran a Instagram también y, a, y ponen en el buscador igual a sangre viva y aparecerá la página de a sangre viva programa y ahí también nos pueden mandar un mensaje directo con su respuesta de la pregunta de esta semana diciéndonos cuáles son sus cinco palabras favoritas o cuáles son esas cinco palabras que creen que utilizan Mucho en su discurso, ¿no? entonces coméntenos eso, regal, eh, regálense a ustedes mismos este, esta obra de teatro llamada Divinas Palabras Y pues eso sería todo por el día de hoy. Hemos llegado al tiempo, ¿no? Este esto es el programa número 169 de Sangre Viva, ¿no? Ya tendremos la próxima semana el número 170, también a las 7 de la tarde, aquí por radiocartón.com. Lentamente, lentamente y de manera un tanto segura, nos, nos estamos acercando cada vez más al programa número 200, ¿no? No sabemos qué tan, tan especial vaya a ser, qué tanto vayamos a, a regalar, qué tanto vayamos a comer ese día, ¿no? Pero este, ya llegaremos, ya llegamos, ya llegaremos ese día. Quiero comentarles también que este, se está teniendo la, la, la posible oportunidad, ¿no? De regresar a a generar la, la cuestión de las tardes, de las charlas literarias es distinto a lo de las lecturas de, de, de en voz alta en el parque, en este caso serían las charlas literarias eh, te, tengas en cuenta que es como como si fuese un café filosófico pero específicamente de temas literarios ¿no? entonces eh, estamos checando el espacio, los horarios ¿no? y ya veremos este también eh, pues que es completamente gratuito ¿no? eh, solamente que en algún lugar donde la gente pueda estar tomando algo, comiendo algo, porque luego también si es medio tarde, pues puede que la gente venga del trabajo, de la escuela, o que necesite tomar algo por la cuestión este, del clima, ¿no? O un sitio donde puedan, este, pues, no sé, pues estar a gusto, ¿no? Entonces ya les anunciaremos sobre ello, sobre las charlas literarias, y bueno, este, esto sería eh, todo por nuestra parte, eh, los dejaremos con un último audio con una última canción que seguramente también Facebook nos dirá que no tendremos los derechos pero, pero este, para cerrar este programa solamente les pediría este, que junto con nosotros aquí en, en, en la librería ¿no? este, y en todo el, en todo el universo este, levantemos nuestras manos ¿no? para entregar este, un poco de nuestra energía a Son Goku ¿no? y generar esta gran Genkidama literaria que tendremos el día de hoy porque pues, los vamos a dejar con el opening, obviamente de Dragon Ball Z, porque pues hoy es el día de Goku, entonces gracias, buenas tardes tengan todos ustedes, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí por RadioCartón.com, esto fue a sangre viva, gracias y hasta la próxima De alrededor de todo Al volar, destellos brillan en las nubes y fin, con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul, la verdad, huye a un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción. De een glacial, glaciale. de cerca een kamp Ik en ik moet haar